«¡Oye, Marito! Me estuvo contando la Marta algo de los beneficios nuevos para trabajadores jóvenes. Y pensé al tiro en ti, hijo. Mira, me decía que ahora el Estado va a ayudar a la contratación de jóvenes y al ahorro previsional de esto. O sea, que vayan guardando su platita para el futuro». Mira, me explicaba que los trabajadores contratados podrán recibir una platita que aumentará su pensión durante sus 24 primeras cotizaciones. Y ahí es el jefe el que se tiene que hacer responsable de pedir este beneficio en el Instituto de Previsión Social. Pero en tu caso, Marito, que no está contratado ahí el Estado te va a depositar a ti mismo en tu AFP la platita durante tus primeras 24 cotizaciones. ¿Por Hay teoría el que tiene que pedirlo, eso sipo sí, pues, También en el Instituto de Previsión Social. Mira, lo pueden pedir los jóvenes entre 18 y 35 años, que ganen un sueldo igual o inferior a 258.000 pesos y que tengan hasta 24 cotizaciones en su AFP nomás. Mira, esto parte el 2011, así que... ¡Ándate preparando nomás, pues niño, para el otro año!